Acaba de una vez de un solo golpe. ¿Por qué quieren matarme poco a poco? Si va a llegar el día y que me abandoné. Prefiero corazón que hacia conocié. Me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel Dios mi Navidad No quiero yo comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hizo tanto mal Y ahora después Pasen tantas cosas y estés arrepentida y tú tengas mucho miedo, tú vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio, siempre me gustó pa' que te vaya. no quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hizo tanto mal Y ahora después Que pasan tantas cosas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 o amor que me so tanto mal.